Ayer fue la última cuenta pública del de presidente Gabriel Boric aquí en el Congreso Nacional. Queremos eh, conocer la opinión de alguien que sabe, por supuesto, que estuvo en varias cuentas públicas. Además, cuando fue eh, senador, me refiero también al eh, periodista y exsenador de la República, que nos acompaña en esta mañana aquí en Carnaval, don Alejandro Guillén. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Yanni. Muy bien, muy contento. Un poquito frío, sí, sí. ya cambió la temperatura de frentón, pero eso me da a mí, por lo menos, más ánimo. Sí. Me hace trabajar con más entusiasmo, con ¿Ya? más energía. será ¿le gusta, <risa> ¿Le gusta el cafecito para los días fríos, o no? ¿O Estoy, en este momento, degustando un chocolate. ¡Ah, qué rico! Ya, no, así dan ganas gana de trabajar, pues. De todas maneras. Eh, o sea, ahora que me pida mi señor tomando chocolate se va a enojar, pero <risa> lo cuido a la jefa. Sí, sí, por supuesto, sí. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, porque eh, nos siente querido sí, también. Eh, no está cuidando harto pues mi señora va a los hijos se fueron, los nietos andan en otra. Claro. Entonces uno se va quedando con la jefa ¿no? Sí, sí, sin duda. Así que Bueno, claro. este fin de semana me tocó trabajar, sí. Pues. La compañera. Aquí, de... yo, tú sabes que yo trabajo acá en la Universidad de Santiago, sí por ahora, y estábamos transmitiendo y, por lo tanto, seguía atentamente el discurso del presidente. Como tú bien dijiste, el discurso de salida, ¿no? El presidente que ya va cerrando su ciclo porque ahora entra lo que se llama en política el pato cojo, Okay. Se van a dar cuenta que cada día que pase va a tener menos influencia el presidente. Eso le pasa a todos los presidentes en todos los países del mundo. Porque todos los equipos, los expertos, los políticos empiezan a estar en función de las próximas elecciones. Y, no, y tampoco quieren pagar costo Entonces empiezan a tomar distancia del gobierno y esas cosas. Pero yo creo que el presidente hizo un discurso donde trató de mostrar las cosas que ha hecho. Y le puso mucho énfasis la segunda parte del discurso. La primera es una es un mea culpa, ¿no? Es decir, mire, nosotros llegamos con este diagnóstico, con estos intereses, nos enfrentamos a una realidad y creo que fue bastante autocrítico y el país merecía una explicación de por qué las cosas no se hicieron como se habían prometido. Y bueno, realidad obliga nomás, pues si no, no tiene mayoría parlamentaria, fracasó el proceso constituyente, aunque él lo quiso rescatar en tanto experiencia, pero lo cierto es que no funcionó y el país quedó donde estaba, perdió no sé cuántos años. Ese es un primer dato, eh, trato de, de contar las cosas que está haciendo, y los temas polémicos, eh, obviamente lo de Israel, porque Chile está tomando una postura muy fina, muy decidida, pero también lo ha hecho en todos los temas, porque lo hizo con Venezuela, recordemos, también lo hizo con Ucrania, Habrá eh, eh, con Bukele Que es una dictadura que también está ahí Más popular si tú quieres Pero dictadura al fin En Centroamérica Entonces yo creo que en eso fue hizo mucha noticia Y también hicieron mucha noticia Lo de siempre, pues el aborto siempre. Pero esos temas no Yo no creo que el presidente crea que lo va a sacar Él lo va a mandar Y por lo tanto no se va Yo creo que ni siquiera va a llegar a algún nivel de aprobación No están los votos Es una realidad Pero entonces uno se concentra en lo que faltó, qué cosas faltaron. Y yo, por lo menos, como soy regionalista, siento que a las regiones les faltó. Ese detalle con que se habla del metro, no sabes la pica que me saca Yanni sí. a mí. Porque hay una un desnivel entre lo que es Santiago y las obras públicas en Santiago, y las carreteras, y el metro, y lo que pasa en regiones. Tú lo sabes igual que yo, si tú sí. quieres recorrer por el Gran Valparaíso, salir del puerto de Valparaíso y llegar a la calera, no se puede. No se puede. el Esto del tren Santiago Valparaíso es una promesa que está recién en pañales. Esto no lo va a aprobar ni siquiera el gobierno que sigue. Sí. Esto tiene para muy largo ambiente de tramitación, estamos recién en las primeras etapas. Sí entonces me quedé con la sensación que la famosa ley espejo del transporte tú lo has escuchado hablar de ella que cada peso que se gaste en transporte en Santiago se tiene que gastar otro peso en las regiones en todas o sea región no, por ejemplo, región bueno yo esperaba que dijera algo más que se están extendiendo los servicios del metro acá en Valparaíso en el gran Valparaíso es Val yo quisiera que hubiese dicho mire vamos a llegar a la galera eso es una cosa concreta y lo otro es la crisis del transporte. Porque en Santiago, está más moderno, tú te subes, bueno, alguno algunos iguales van, ¿no? pero sí. está todo automatizado, no hay dinero. en Tú tomas en Valparaíso para recorrer eh, las ciudades del borde costero, Viña, puede para adentro, pagas en moneda. Lo que es muy riesgoso, porque te van a saltar el bubby y quitarle toda la recaudación al chofer. Los mismos choferes todavía salen a ganarse el pan boleto a boleto, no tienen un contrato que les dé garantía, seguridad, que no estén angustiados de que salen de la casa y toman el, el, el manubrio, por decirlo de alguna manera. Y lo otro que es muy desordenado el, el sistema de transporte, hay que ordenar una modernización con los empresarios, y, pero nos vamos a encontrar que no hay choferes, pues. es lo que viene quejándose los choferes, y además se les paga tarde famoso subsidio, ¿no es cierto?, por la congelación de tarifas, que eh, casi hubo conate huelga, o sea, el transporte es un tema que no, yo habría esperado algo más del presidente, para ser honesto, en los debe. Sí, este, bueno, conversamos con Alejandro Guillén, está ahora aquí en Carnaval eh, FM, y es más, para hoy día, había anuncio de paro de eh, algunas líneas de transporte público acá en el Gran Valparaíso, y Eh, uno de los puntos que usted ha tocado, Alejandro, efectivamente es así, ¿no? Ellos reclaman a lo menos cinco meses que no se les eh, estaría pagando el eh, subsidio por el por el eh, congelamiento no de, eh, de las tarifas. Hubo compromiso por parte del de Ministerio de Transporte que de aquí al miércoles debiera estar esto saldado. De, de no ser así, anunciarían un nuevo paro de la eh, locomoción colectiva. Hoy día... Eh, En el fondo la pregunta no es debemos modernizar el, el transporte público en la región especialmente en el Gran Valparaíso con estos temas que ustedes recién recientemente tocado Alejandro. Pero si así es la ciudad moderna, ¿por qué Santiago lo hicieron y no lo hacen en la segunda ciudad más grande y importante de Chile? Y si tú suma además todo el, lo que llaman el Gran Valparaíso, que es Valparaíso, Viña, que pues todo el borde costero de la parte centro de la región, centro norte. Deberíamos hacer rato tener un transporte moderno, deberíamos tener metro de punta a punta, claro. pero también microbuses que complementan, taxis colectivos que complementan, pero con un diseño planificado, no desordenado, y con los trabajadores de transporte con contratos. Pero también eso hay que, significa que hay que licitar para que el empleo, el dueño de, de los buses, el empresario, también tenga certezas. O sea, hay yo creo que llegó la hora de modernizar el transporte es una de las cosas que más reclama la gente junto con seguridad ciudadana por ejemplo sí. y eso otro, tampoco escuchamos cómo enfrentamos el problema de la violencia que llegó a los colegios ya no es solo el crimen organizado el delincuente es que los jóvenes tienen un nivel de agresión en los colegios enorme y probablemente manipulado por grupos mafiosos, por delincuentes pero eso está llegando al colegio, entonces los profesores molestos, quejándose por la violencia que hay dentro de los colegios, y el personal de salud, la violencia que te afecta en los consultorios, en los hospitales, o sea, ese es otro tema que ameritaba medidas más dramáticas, por decirlo de alguna forma, más firme. Sí, este fin de semana pudimos eh, bueno, pudimos conocer ¿no? hechos de Eh, violencia en un eh, en un Cefama acá en, eh, en villa del Mar y como no eh, los últimos hechos de violencia escolar, El padre de las casas ahí eh, sujetos ingresaron no, hirieron, eh, claro, hirieron a estudiantes de bala eh, un homicidio en una plaza en, en Melipilla, se detuvo a escolares de 15 17 años, eh, otra escolar amenazando a un eh, docente con un arma de fuego, ese eh, Increíble, ir viendo cómo esto, lamentablemente, don Alejandro ha ido escalando y no se le ha ido no se le ha puesto coto, digamos, ¿no?, en materia de, de, de seguridad. Bueno, la sensación de que no se sabe mucho qué hacer. Ahora, todos hablan del problema, mano dura, mano dura, pero también hay que hacer un enfoque integrado. O sea, evidentemente que frente al delito tú tienes que actuar. Y el que comete un delito tiene que pagar, porque si no tiene consecuencias, Entonces es gratis violar la ley y se desploma la institucionalidad. Uh -huh. Y lo otro es que tienes que complementar con las causas sociales. O sea, efectivamente algo está pasando. En los hogares de esos niños pues, se transformaron en un peligro, por lo tanto es necesario ayudarlos para que no causen más daño, pero ellos a su vez están muy dañados. porque sí. Porque a lo mejor no están los padres, porque a lo mejor no está la familia porque a lo mejor el niño es víctima de, de, de todo tipo de violencia y tiene un odio ha acumulado terrible. Entonces, necesitamos políticas integrales. No es solo meter los presos, aumentar las cárceles y todas estas cosas que siempre se dicen, sino un diseño integral. Atacar por todos lados. Esas son las cosas que resultan. Seis minutos nos separan de... El mediodía aquí en la Radio Carnaval estamos conversando con don Alejandro Guillé, ex eh, senador de la República, también periodista eh, y docente el 29 de junio, ya que estamos entrando en el sexto mes del año este 29 de junio es la eh, primaria del oficialismo ¿no? que elige al representante de la primera vuelta hablamos ahí de Eh, Carolina toa hablamos también de Gonzalo Winter de eh, Janet Jara está el, el diputado Amolet también ¿cuál Bien. es su, su aguda mirada electoral en torno a esta elección que, que parece además estrecharse ahí en el, en el primer lugar? Yani, seamos sinceros yo no percibo mucho entusiasmo ok no sé si tú sí, sí. ves que hay una energía loca no. y que está todo el mundo pendiente Eh, yo creo que hay una decepción contra los políticos en general de derecha, de centro izquierda y si empiezan a marcar votos siempre es por el opositor al gobierno de turno o sea, si está Piñera iba a votar por la izquierda si está a la izquierda va a por la derecha porque quiere castigar la gente está frustrada está molesta porque no le cumplen y no le cumplen porque además la política se sabotea uno con otro echándose siempre la culpa pero esto es un problema endémico en Chile a mí me encanta la historia Y justo terminé de leer un libro de la época de Don Pedro de Irrecer, del presidente de todos los chilenos, uno de los más populares en la historia. Sufrió ese hombre, dramáticamente, por cómo lo trataron en el Congreso, cómo le bloqueaban los cambios, cómo gente de su propio partido se da vuelta la chaqueta. O sea, también gobernar sin un Congreso serio, que ponga tema que sea responsable, que abra discusión inteligente, empieza a desgastar a la institucionalidad. Eso tiene un costo porque los problemas del país no se están resolviendo, porque la gente se está frustrando y enrabiando con todo el mundo, con toda razón, y si eso no hay un cambio de actitud de la propia clase política, al final todos van a quedar en la misma bolsa, y ya lo mismo si son derecha centro, izquierda La gente quiere soluciones, y quiere que se pongan de acuerdo en cosas mínimas. O sea, ¿cómo va a ser que estemos todavía, Gianni, conversando de la violación de los derechos humanos porque estaría pendiente sí, claro o es sea, todavía no somos capaces de resolver eso cuántos años nos demoramos en una pinche reforma eh, en el sistema de pensiones 12 años con el proyecto ahí discutiendo todos los gobiernos le pasó lo mismo no se logran sacar los proyectos porque no hay acuerdos y los problemas se acumulan y lo que no se resuelve más rabia más frustración mhm uh -huh. Eh, ¿Se prevé, para que sea un éxito esta primaria, cerca de un millón y medio, 12 millones de, eh, de votantes, ¿cree que se acerque la cifra eh, considerando este descontento ciudadano, don Alejandro? Mira, para hacerte bien sincero, Yari, no tengo remota idea de lo que va a pasar. Pero efectivamente hay un hecho dato. Si el oficialismo quiere tener posibilidad de ganar, necesita levantarse el ánimo si llega 2 millones se lo levantó y esto se transforma en elección competitiva sí, sí. un millón y medio queda un poquito entre la calera y Valparaíso o sea, en un terreno donde al medio quedan muchas cosas eh, yo creo que dos millones y cambia el escenario electoral si no se llega a esta cifra para la, la oficialismo se le pone la pista muy difícil esa es la verdad Y la única manera de motivar es salir a la calle, trabajar con la gente, integrar a las organizaciones sociales. El tema está cómo logras tú convencer a la gente cuando la gente está frustrada porque tanto que se le promete y cuando se llega arriba no se, no se cumple. Uh -huh. Entonces la pregunta es lo que intentó el presidente Borussia, yo decir Bueno, dice que no habíamos mucho nada. Enumero todas las cosas que ha hecho. La derecha que dice a la salida, que habló de los temas que no son de la gente. A ver, un momentito, ¿el CAE no le afecta a los estudiantes? O cuando tú me dices que las pensiones mínimas... Eh, no, es un tema de los ciudadanos. O que el salario mínimo no es un tema para mucha gente. O, o que la ayuda a la mujer, sobre todo, que eh, cuida a personas mayores que, o niños pequeños invalidados o con precariedad de salud. Eso no es un tema de la gente. Entonces, qué son los temas la gente? Yo creo que eso son los la gente, pero hay que avanzar mucho más rápido. Bueno, queremos eh, agradecer este contacto matutino día lunes eh, 2 de junio para conocer la opinión de un eh, experto, señoras y señores, sobre lo que fue la eh, cuenta pública del presidente Gabriel Boric, invitándole además también a participar, es importante, en las eh, privadas del oficialismo este 29 de junio y, cómo no, la crisis mundial. Eh, que mantiene el transporte público aquí en el Gran Valparaíso con el docente, profesor, maestro, periodista, ex senador, don Alejandro Guillé. Me imagino que el chocolate se le tiene que haber enfriado ya. Vamos a tener que calentarlo No, así. yo, mientras usted habla, yo tomo mi chocolate, ah, hablo yo y lo dejo al lado, yo avanzo. Fantástico. Nunca me detengo. Eso. Muy bueno, gracias a Alejandro. Yani, te... Un abrazo, Yanni, ¿eh? a todas las auditoras, auditores. Un abrazo bien grande. Gracias, te, que tenga una muy buena semana. Gracias, buen día. Don eh, Alejandro Guillén, conversando con eh, nosotros eh, en esta eh, jornada de lunes, dándole un poquito de cordura y de seriedad también, por supuesto, a este programa. <risa> ah, es un hombre que sabe. ¿Qué voy a hablar yo de la cuenta pública, de la, de la primaria? No,